Del el Diario del Futuro. Diario del Futuro. Programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 24 minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro. Y ayer por la tarde hubo novedades en el caso de Luciano Arruga. Recordemos este joven que permanece desaparecido. Las sospechas recaen sobre la policía bonaerense, la causa deja mucho que desear y un poco de esto se trataron las novedades, ¿no es cierto? Sí, eso sí, hoy a la tarde, ayer a la tarde, perdón, en el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, eh, los familiares de Luciana Rúa, la mamá, Mónica Alegre, y su hermana, Vanessa Arieta, acompañados por los abogados de la causa, que son Maximiliano Medina y Juan Manuel Combi, también eh, acompañados por Gastón Chilier, que es el, el director ejecutivo del CELS, Dieron a conocer una serie de irregularidades que se dieron que se fueron dando en la causa que investiga la desaparición de Luciano Arruba. Como vos decías, Luciano era un chico de 16 años que vivía en un barrio de Lomas del Mirador, en la Villa 12 de Octubre. Y en enero de 2009 eh, se lo ve por última vez en un destacamento policial dependiente de la comisaría octava de La Matanza. Esa es la última noticia que se tiene de Luciano. Eh, a partir de ahí no se sabe qué pasó. Lo cierto es que Luciano... Eh, ...había tenido cierto hostigamiento policial... ...le habían ofrecido robar para la policía... ...él se había negado... ...entonces la familia y toda la gente que acompaña... ...a ellos cree... ...y es lo que casi todos estamos seguros digamos... ...es que eh, la policía lo hizo desaparecer por eso... Eh, ...en concreto lo que se dio a conocer hoy fue que durante un año y cuatro meses, en lo que duró la primera instrucción de la causa, la fiscal Celia Cejas, que es una fiscal de la justicia ordinaria de La Matanza, porque en principio la causa eh, estaba caratulada como, eh, se, digamos, que se buscaba el paradero de Luciano en un principio. Entonces eh, no era un delito federal, no era desaparición forzosa de personas. La fiscal Celia Cejas había pedido que se pincharan de esta manera los teléfonos de la familia, Ruba. estaban pinchados los teléfonos de Mónica Alegre, los teléfonos de Vanessa Orieta, los teléfonos de la abuela de Luciano, porque evidentemente creía que había algo que ellos no estaban diciendo, entonces los, a, los había mandado a investigar. En vez de investigar a los policías, a los ocho policías que estaban en el destacamento el día que desapareció Luciano, investigaba a la propia familia. Por estas irregularidades que son muy graves... La familia Luciano junto a los abogados, lo que pidieron ayer en esta conferencia de prensa que dieron en el CELS, fue el pedido concreto de juicio político para la fiscal Celia Cejas y para el juez de garantías de la matanza, Gustavo Banco, que los dos, la fiscal pidió estas medidas de prueba y el, el juez Gustavo Banco las autorizó de alguna manera en 15 oportunidades. Hubo 15 pedidos de pinchaduras de teléfonos, de eh, ver qué pasaba, a intervenir la, las líneas telefónicas de la familia Arruga y la juez la fiscal los pidió, el juez las autorizó. Así que en, en, durante todo un año y cuatro meses estuvieron escuchando qué conversaban, se estuvieron metiendo con la intimidad de la familia Arruga y volviendo a, a digamos, a revictimizarlo, que ellos siendo víctimas estaban siendo investigados. Una de las que habló en la conferencia de prensa fue la mamá de Luciano, Mónica Alegre, y decía esto. Personalmente se me trató muy, pero muy mal. Eh, de una manera eh, que no, no me gustaría que nadie la pase. Esta es la justicia, esta es nuestra justicia. Es la justicia que tenemos los pobres. No sé si la tienen ustedes. Nosotros las tenemos y la vivimos en carne propia. Yo por lo menos la viví que me cierran la puerta en la cara cuando el único derecho que yo quería es que me devuelvan a mi hijo sano, golpeado, muerto, vivo. Quería a mi hijo o lo que dejaron de mi hijo y qué conseguí que me cierran la puerta en la cara. Bueno, hablaba un poco quebrada, ya dijo muy pocas palabras digamos de lo que alcanzó a decir apenas este audio que escuchábamos, pero esto de cómo actúa la justicia en este caso, un caso que ya va a cumplir cinco años y que ni siquiera se ha hecho una elevación a juicio digamos con, con muchas deficiencias y lo comparamos por ejemplo con el caso de María Ferreira que en tres años y medio se resolvió y hubo una condena, el caso de Luciano, tal vez por ser un chico pobre, de la matanza, digamos de que... que no no suelen ser las familias acompañadas jurídicamente O tener los recursos de cómo acercarse y cómo llegar a la justicia Fue relegado en un montón de tiempo, digamos. Eh, uno de los que habló también fue Gastón Chillier, como decíamos, el director ejecutivo del CERS y apuntaba un poco a esto de que no es eh, un caso aislado o no es un accionar aislado esto que pasó de investigar y revictimizar a las familias que son víctimas de alguna manera y decía esto que vamos a escuchar. Que eso es parte, digamos, de un problema mucho más estructural, digamos, donde se investigó se observó, se controló a las víctimas, no se investigaron eh, donde se tenía que investigar, o sea, esto plantea como diversas problemas estructurales en los casos de violencia policial, en los casos de desaparición como el caso de Luciano, en los cuales, por un lado, cuando hay sospechosos, los sospechosos son funcionarios de la policía, el Poder judicial, muchas veces Eh, actúa de una manera cómplice, o desvía la investigación, o no profundiza la investigación por los funcionarios policiales, eh, ¿qué fue lo que pasó en este caso? digamos Bueno, ahí escucha, escuchamos a Gastón Chilier, que es director ejecutivo del CELS, opinando en relación a estas escuchas de alguna manera ilegales que se produjeron para con la familia Rúa al comienzo de la causa. Y un poco lo que se decía hoy en la conferencia de prensa es que la responsable de que esta causa esté estancada, que no haya avanzado hasta ahora, es eh, la justicia ordinaria. Y también se apuntó mucho con, eh, o se apuntó hacia la jefa del Ministerio Público Fiscal, Mónica Falvo, que es la jefa de los fiscales a nivel provincial, digamos que tampoco intervino en la causa y tampoco. Eh, digamos, sabía que los teléfonos estaban siendo pinchados, que los teléfonos de la familia, sabía que nos estaban pidiendo, pidiendo medidas de prueba en este caso, y sin embargo tampoco hizo agilizar los hilos de la justicia, digamos, siguió eh, su curso, digamos. Estamos hablando de una justicia cómplice con eh, la policía, digamos, una policía que hace desaparecer un chico porque no quiere robar para ellos en concreto. Es, que vendría a ser. La causa recién en febrero, para repasar un poco el caso, en febrero de este año pasó a lo que es la justicia federal, eh, la está investigando un juez federal de Morón, todavía no hay muchas novedades al respecto ni bien cuando cuando se empieza a, se empiezan a abrir esos expedientes de que había investigado la instrucción la justicia ordinaria en julio de este año hace muy poquito aparece este este archivo donde dice donde había escuchas telefónicas hacia la familia es por eso que está como revisando toda la etapa de instrucción todo lo que se hizo hasta ahora y la justicia federal está en ese sentido digamos viendo lo que se hizo, lo que no se hizo y tratando de avanzar en, en todo lo que no se hizo en los primeros 45 días de la desaparición de Luciano que fueron fundamentales para ver dónde estaba digamos los rastrillajes que no se hicieron las búsquedas, las denuncias la, la, la, los pedidos de testigos digamos, todo eso de hecho las, poca, las pocas medidas que sí se tomaron eh Dieron todos, digamos, indicios bastante concluyentes que indicaban la responsabilidad de los policías, la, la aparición de determinados patrulleros en determinados lugares, en momentos claves, después, en las siguientes horas, después de la desaparición de Luciano, etc. Y aún así no se avanzó convenientemente en la investigación. Sí, estamos hablando también de una familia que fue amenazada porque ellos están solos en el barrio, digamos, y la, la policía sigue estando en ese lugar. Muchos de los policías estuvieron en funciones hasta enero de este año. que hay, También hay que recordar, el año pasado, en diciembre, ni bien terminaba el 2012, la familia Luceno hizo otra conferencia, una primera conferencia de prensa en el CELS, y ahí se pudo avanzar en dos sentidos, en que la causa pasara a manos de la Justicia Federal y en que se pasaran a disponibilidad los ocho policías que estaban en el destacamento ese día, pero si no se hacen estas acciones y el CELS no acompaña a la familia, a los familiares de víctimas digamos, no la justicia no, no replica no rebota de alguna manera es como que cada vez que se hace una conferencia de prensa, que van los medios y se hace un poco más público, la causa avanza, ellos tienen que hacer pujar, que era un poco lo que decía Vanessa hoy en la conferencia de prensa, nosotros no tenemos la responsabilidad de hacer avanzar eh, una causa que forma parte del poder judicial, digamos, esa, esa responsabilidad. Y hablando de esto que, que decía Vanessa un poco, ella también eh, recordaba a su hermano, fue bastante como emotiva para todos la, la conferencia de prensa, porque por muchos momentos se quebró, digamos, y, y es una chica que la viene como como peleando sola con su madre, acompañándola a Mónica, que, que lo que quiere es esto que decía antes, es poder encontrar y saber qué pasó, y tiene, es un derecho, digamos, saber qué pasó con Luciano. Vanessa decía esto. Yo lo voy a decir con total sinceridad, yo no tengo esperanza de encontrar a mi hermano. Con esta sintonía, como están dadas las cosas, yo no tengo esperanza de encontrar a Luciano. Pero ojalá que el nombre de mi hermano y que la lucha de la familia nos ayude como sociedad a superar el grandes errores que estamos cometiendo. Y ojalá podamos avanzar en construir una sociedad realmente justa, en la que estas cosas no ocurran más, en la que una desaparición no sea naturalizada. Bueno, ahí escuchamos a Vanessa esto que decía tremendo que ya no tiene esperanzas de saber qué, qué pasó con su hermano que es un derecho eh, En concreto, y repasando un poco para el que por ahí se engancha ahora hay un pedido de juicio político para la fiscal Celia Cejas y para el juez de garantías Gustavo Banco, que son las primeras personas los primeros funcionarios judiciales que empezaron a investigar la desaparición de Luciana Rúa allá por el 2009 Esperemos que el Consejo de la Magistratura Bonarense Haga impulso este pedido de juicio político y avance hacia ahí la causa y que quienes tienen la responsabilidad de haber investigado en ese momento la desaparición de un chico de 16 años que lo único que hizo fue oponerse a robar para la policía sean juzgados de alguna manera y no sigan formando parte del poder judicial de la matanza.